¿Estamos estamos bien ahí? Bien, muy bien, ahí sí. Bueno, por si no escucharon, le damos la bienvenida de vuelta. estamos con Belén ahí, no sé qué pasó con los micrófonos. Una luz roja que titilaba. Bueno, dudas ya superadas. Bienvenidos a Solo Negocios, decíamos 13.01. Estamos transmitiendo desde Radio LED. 23 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar durante una hora de negocios, de empresas, de responsabilidad social, de tecnología, muchos temas, mucha actualidad, política, economía. Bueno, todo esto acá en esta hora... En Solo Negocios en Radio LED. Tenemos una cuenta en Twitter donde nos podés escribir, arroba Solo y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, decíamos mucha información. El presidente Macri estuvo ahí inaugurando en Saladillo la ampliación de una. De una, de una fábrica de, de, de helicópteros La fábrica Sicaré Vos sabés que es una de las banderas de Macri Cuando habla de emprendedores y demás una, eh, Un emprendedor eh, Cuyo nombre te voy a decir en un momento Pero es una persona mayor Que fabrica helicópteros eh, en, en, Ahí en Saladillo Que lo hacía de una manera casi artesanal te diría hasta hace poco tiempo y que Macri ahora le dio una serie de créditos y demás como para hacer que esta, que esta empresa se convierta en algo más importante que pueda exportar, contratar gente y demás, es una de las banderas en cuanto a emprendedores de, de Macri incluso desde la campaña porque se trata de más allá de un emprendedor Es un emprendedor industrial, es una persona mayor ya, eh, que hizo quebrar a Macri recién en el acto cuando estuvieron medio que Macri lorigió un poco, porque hablando de las bondades de esta de, y del empuje de esta persona, cosas que obviamente son, son ciertas, pero bueno, escapa un poco al modelo del emprendedor tradicional, que es alguien joven, en los últimos tiempos más vinculado con, si querés, con, con, el, mundo, con el mundo de. De, de internet y la tecnología. Bueno, acá tenés un, un emprendedor industrial mayor de edad que fabrica helicópteros, que es toda una rareza, que los, aparentemente son helicópteros que, que se venden muy bien y que son muy, muy codiciados en, eh, en, en algunos países. Bueno, esta persona eh, es una de las, fue una de las banderas de, de Macri durante la campaña, lo mencionó todo el tiempo, la otra vez en el, en el discurso de la Asamblea Legislativa también lo mencionó. Y ahora Macri fue en helicóptero, en su helicóptero a, eh, a Saladillo, a la fábrica a la planta de Sicaré para, eh, para hacer, eh, inaugurar esta, esta, esta ampliación eh, toda una obra que le va a permitir fabricar muchos más helicópteros, contratar gente como decíamos, etc. Así que ahí la noticia es, noticias son dos la primera que Macri medio llorisqueó ahí se emocionó y después en medio de su discurso Dio un amplio apoyo eh, a María Eugenia Vidal en el tema de la, del conflicto docente que ya lleva días y días. Macri dijo, la admiro cada día más por, eh, por la fuerza que tiene, por el empuje que tiene y la batalla que da en estas, en estas cuestiones. La admiro cada día más, espaldarazo importante del presidente, que ya también había tenido palabras muy elogiosas para Vidal, el sábado por la noche en el, en, la, en el almuerzo, no, en la cena porque por la noche obviamente pasa? Mirta me marea, te almuerza, te cena tanto, todos los horarios, bueno Mirta volvió y en su primer programa de, eh, en Canal 13 entrevistó en Olivos al presidente Macri y la primera dama Juliana Aguada bueno, ustedes habrán visto todas las repercusiones que hubo ahí eh, do dos horas ahí de, de, de cena con una Mirta bastante punzante Dijo, le dijo frases fuertes en su momento ¿eh? al matrimonio presidencial. Creo que ustedes no ven la realidad, tiró en un momento eh, Mirta y quedó como, viste, hubo un silencio. Eh, y después también habló, le dijo que la desocupación era muy alta, que el costo de vida era terrible. Eh, cuando Macri le dijo que era, que era uno de, sus, de los temas que lo desvelaban, era el tema de la, del conflicto docente. Ma, eh, ahí al toque, Mirta le tiró, bueno, pero y, y los pobres no te desvelan también. Bueno, bastante punzante. Eh, Mirta, una defensora de Macri una, una persona que hizo campaña por Macri, por decirlo directamente, ella se manifestó a favor de, de la candidatura del, del líder de, de Cambiemos y que después empezó bastante crítica y usó una palabra, usó la palabra debacle si bien después se, se dijo, bueno, por ahí no es la palabra, pero dijo ella que Los la debacle, y después dijo, bueno, no, los problemas comenzaron cuando la gente empezó a recibir las primeras facturas con los aumentos de luz. Pero usó esa palabra, debacle. ¿eh? Después recogió un poquito las banderas, pero, pero usó esa palabra fuerte. Ahí, tener a Macria y, y, y a Juliana, todo igual en un contexto muy ameno, ¿no? De, de, de, mucha, de mucha cordialidad. En, por momentos, la, la conductora de las cenas y de los almuerzos de Canal 13 fue un poquito punzante. Bueno, ¿qué más pasa? Por estas, eh, por estas horas, por, este, por estos minutos, este arranque de semana, eh, Macri, el miércoles va a lanzar créditos hipotecarios, digamos, con la idea de mejorar un poco la imagen de la economía, eh, eh, de dar buenas noticias, después te vamos a dar más datos, pero son créditos a 30 años de plazo y atados a la inflación, esta modalidad a la inflación con las uvas, Después te, te recuerdo bien cómo, cómo funcionan. Los va a dar el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Provincia. Después se espera que se sumen los bancos, los bancos privados. Una tasa de interés inferior al 5% anual más UBA, que es esta unidad de vivienda que está atada eh, a la inflación. Es un, son, son créditos con costo de entrada bajo. O sea, tenés que Podés arrancar con una cuota baja. Después te voy a dar más detalles de estos créditos que va a lanzar, créditos hipotecarios que va a, eh, que va a lanzar Macri el próximo miércoles, en un mercado de créditos hipotecarios que es casi nulo en la Argentina o casi eh, imposible de, de acceder para, para la mayoría de, de los argentinos. Bueno, otras noticias de, hoy de, de, estos, de, estos, de estas últimas horas es que se van a poder hacer deducciones de ganancia por medio del home banking. O sea, todos, aquel que, todos aquellos que deducen ganancias van a poder zafar de eh, la insufrible página de la FIP para tener que, que cargar estas, estas cosas. Lo podés hacer directamente a partir de, de, del, del próximo vencimiento de, de ganancias para que lo hagas desde, desde tu sistema de home banking. Ahí podés hacer el link, te autentifica como usuario de, de la FIP. Tenés todos los datos, obviamente que las cuentas están... Están autenticadas las cuentas bancarias y vas a poder cargar todas las presentaciones que tienen que ver con, eh, con ganancias. El próximo plazo de ganancias es el 31 de este mes, pero bueno, lo vas a poder hacer por medio de Home Banking. ¿Qué más por estos días? Bueno, se acaba de conocer hace minutos la muerte de David Rockefeller en Estados Unidos, una de las personas eh, más ricas del mundo el más viejo de los más ricos del mundo. Tenía 101 años, el nieto de, de John Rockefeller, que es el fundador de Standard Oil, la petrolera. Eh, estaba leyendo acá la bio de, de David Rockefeller. Te, recuerdo, te insisto, murió. 101 años, era el multimillonario más viejo... De, según la revista, la revista Forbes Tenía una fortuna de 3.300 millones de dólares Un patrimonio de 3.300 millones de dólares Yo que trabajé muchos años en la revista Forbes Era uno de los... De, de los eh, siempre de los, de, de los últimos 10 años Por lo menos es siempre el multimillonario más viejo eh, Así que bueno Una persona que nació en el MoMA ¿Viste? El MoMA, el Museo de, de, de Arte Moderno De... de, de de Nueva York, ese edificio tan lindo en el centro de, de Manhattan. Bueno, antes de ser el MOMA, fue la casa donde hace, donde hace 101 años nació eh, David Rockefeller. Después la familia Rockefeller donó esa, esa mansión y ahí se levantó el Museo de Arte, de Arte Moderno de, de, de Nueva York. Bueno, un, un, un histórico inversor, un histórico banquero. Con una fortuna de 3.300 millones de dólares. Murió, hace, según confirmaron su, su familia, hace, hace algunos minutos en Nueva York. Bueno, te recordamos. Arroba, solo web. Nuestra cuenta en Twitter. También tenemos una página en internet. www.solonegociosweb.com.ar Le mando una, un agradecimiento muy especial a la gente de, de Telecom. Que ayer nos invitó a la cancha. A, a ir a ver a Boca Bueno, todo lo que pasó No vamos a hacer ningún comentario Boca perdió La verdad estamos Mal Mal Estamos punteros Tranquilos Con muchos puntos por arriba Pero podríamos estar Con muchos puntos más Con 6, 7 puntos eh, De diferencia Con el, con el segundo Estamos con, alguno, con algún puntito menos Con 4 puntos de diferencia y la verdad que Boca no encuentra el equipo y es un, casi un suplicio eh, ir, ir, a, eh, ir a verlo, un suplicio lo digo en forma figurada, me encanta ir a la cancha voy, canto y me encanta y voy a seguir yendo pero la verdad que, que no pegamos una estamos punteros, ahí ¿qué va a ser? Bueno Belén, ¿todo bien? Porque tuvimos un, una cosa en principio con el primer micrófono y no llegué a saludarte, porque nos mirábamos Tuvimos ahí como, viste Belén me separó, empezó los gritos no se escucha, pero estaba del otro lado de la Está del otro lado del vidrio y yo la veo como enloquecer. Y bueno, nada, mentira. Gran operadora en radio, en radio LED, mi compañera Belén. Bueno, que justamente ahora va a poner una tanda y un poquito de música y arrancamos de esta manera sobre negocios. Ya volvemos. Vicia Banco Provincia. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar.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 Con 4G lleva la diversión con vos Hagamos que todo suceda Personal Get started Speed Unlimited Speed Unlimited Energy Drink 24 Hours Speed Unlimited Day and Night Champagne Premium Viazón Only First Class Extra Brut Viazón French Style Radio LED. radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo negocios, con Sebastián Catalano. Estrategias, productos, tendencias, tendencias y RUM RUM Corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 13, 15, 23, 7 la temperatura en este momento en eh, la ciudad de Buenos Aires. Va a llegar a 26 la temperatura... En el día de hoy, un cielo casi sin nubes, por lo menos desde lo que vemos, lo que vemos desde la ventana de Radio LED. Día hermoso. Ya viste, empieza fresquito, te una camperita, es la, la mejor época de Bueno, RUM RUM Corporativo, decía el separador que escuchábamos recién. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay una, hay una exposición muy interesante, que es gratuita y a la que podemos invitar desde acá, pero acá vamos a profundizar un poco. Que se está haciendo en la fundación, eh, en la fundación telefónica. Y para hablar es una, es una muestra que hace Singularity University, que es un. Eh, es un, eh, una, una. una casa de estudios muy moderna y muy de vanguardia, por así decirlo. Eh, con todo lo que te imaginas como una casa de estudios. No. Distinto. Con, con, con cursos. Está vinculada con la NASA. Es todo. todo. Es, es, un, es un lugar donde. Eh, donde se estudia y se habla y se busca inspirar y capacitar todo para cuestiones que tienen que ver con el futuro, y te digo el futuro futuro por ahí cosas que van a pasar ahora pero cosas que van a pasar dentro de 100 años la idea es mirar mucho más, mucho más allá, esto pasa en Estados Unidos y ahora hay una muestra de Singularity University que está, que está teniendo lugar acá en la, fundación, en la Fundación Telefónica y para tener más datos de esto estamos en comunicación con Agustina Catone que es directora de la Fundación Agustina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días Sebastián, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, contanos un poquito más de esta, de, esta, de esta muestra que están llevando a cabo ahí en la calle Arenales En Arenales 1540 Exacto eh, Y bueno, y arranco invitando eh, para que Claro, bien, miran, algo de eso decía, eh, sí De lunes a viernes de, de 14 a 20.30 Bueno, está, eh, libre y gratuito, como vos bien indicabas Esta es una muestra que produjimos en la Fundación Telefónica y, y este, junto con con Gabriel Weinstein, que es el embajador de Singularity University aquí en Buenos Aires. Correcto. Y que el objetivo, tiene, eh, o el, el objetivo es traer esta propuesta educativa innovadora, como bien vos decías recién y comentabas, bien de, de enfoque futuro. Creo que una de las, eh, de las virtudes que tiene es esto de enfocar la educación en, en la solución de problemas, ¿no? Y claro. todo lo que va desenvolviendo y desarrollando y todas las... las este, Los, este, los procesos que va, que va desarrollando que va proponiendo tienen como fin el, el plantear soluciones claro, por ejemplo a ver, te, te, interrum te interrumpo se termina el agua en el mundo ¿qué hacemos? Exacto, ¿No? una cosa exacto. así por, he visto Muchos videos, la verdad que es muy interesante. Pongan en cualquier lado en YouTube, eh, Singularity University, y hay, y hay ponencias, hay, la verdad que, que, que hay hasta algunas clases online también, medias públicas están online. Eh, es muy interesante porque la verdad que los, los, los problemas que se plantean son de este tipo. O se nos termina el mundo, nos tenemos que mudar a otro planeta. ¿Qué hacemos? Bueno, una, son cuestiones y están abordadas desde el lado científico y con, y con, y con una metodología. Claro, y, exacto. Y, este, y lo que tienen es como un ejercicio, si querés, mental interesante. ¿No? Nosotros desde la fundación venimos eh, apoyando proyectos y, y, este, y proponiendo el, o sosteniendo y apoyando la educación y el uso de las nuevas tecnologías. Entonces nos parecía que traer esta, esta muestra y compartir un poco esta metodología que eh, ...para ponerla al alcance de, de todo el mundo... ...y que la pudieran durante estas cuatro semanas... ...porque la muestra va a estar hasta el 8 de abril... Eh, ...que la pudieran conocer, experimentar... Este, ...todo el mundo, eh, aquel que quisiera... ...nos parecía que era una, una oportunidad súper potente... Eh, La muestra tiene una parte muy teórica, pero también tiene eh, la invitación a, a poder interactuar con estas tecnologías. ¿Por ejemplo con, ¿con qué? Por ejemplo, eh, tenés una, un, la impresora 3D que escanea perfiles y, y emite ese perfil en una, en una figura, eh, como un ejemplo desde donde, o sea, eso es el, el, el ejemplo desde donde la potencialidad que tiene hoy las la impresoras 3D, pero lo claro. pueden ver, se puede ver, se puede experimentar, de hecho uno se puede sacar su propio perfil. Eh, también tenemos la, eh, otra de las, de las experiencias, es esta... Esto que siempre contamos el robot y el humano, ¿no? Entonces hay un, una, una muestra donde un robot es el que sube y baja una pelotita que hace todo un recorrido y por otro lado ahí se lo invita al, al visitante a que haga el mismo movimiento que el robot, ¿no? Entonces desde ese lugar uno puede no comp competir o por lo menos este, compararse con el robot. Está esa experiencia en tiempo real. Bien, bien. Bueno, muy interesante, entonces repetimos... Y de otras más, ¿no? ¿Que, sí, que sí, no te voy a estoy, todas así vienen... Y... Estoy viendo acá <risa> temas de sensores, de realidad virtual, Hay digamos, el, un, un montón de cuestiones virtual, que tienen que ver con, con, eh, con cosas de, de, de, de, de vanguardia. Algunas que están más cerca, que las, tenemos, las podemos experimentar, pero otras que, están, que, están, que son más más futuristas, o usos futuristas de cosas que, que estamos usando hoy, por ejemplo drones, eh, no todo el mundo tiene un drone en su casa, pero bien. más bueno, o menos... Hay, hay... Un dron, claro. hay un dron también, pero la idea es, por un lado compartir esta experiencia educativa ¿no? y, y poner en valor y, y un poco compartir la metodología desde dónde se basan, cómo es este proceso de identificar un problema y sobre ese problema tratar de orientar todo el proceso educativo para buscar una solución Bien, por bueno... Por otro lado, sí. algo más concreto que es ver esos proyectos que surgen de esta de esto. Y por último, eh, todos los jueves tenemos charlas este, un poco para compartir el, el conocimiento donde hablamos de, de temáticas relacionadas con la energía y abundancia, emprendimientos diseñados para innovar, que son todas temáticas que están este, en el espíritu mismo de Singularity University y de la Fundación Telefónica. Bien, bueno, estamos hablando con Agustina Gatone que es directora justamente de la Fundación. Agustina, más allá de esta, de esta exposición puntual que hay, contanos un poco la, la, el, el, el cronograma de actividades que tienen pensados en la Fundación para lo que queda, para lo para lo que queda, digo, recién arrancamos, digo para el claro. para el 2017 sabemos que, que justamente la la, eh, la fundación es, es un espacio donde donde se habla de, de de de innovación, de tecnología, del mundo de las telecomunicaciones, digamos además de un montón de otras actividades, pero contanos un poco lo que se pueda de qué tienen pensado para este año. Bueno, seguimos durante todo el año con la propuesta de talleres para las escuelas. Eh, los talleres de robótica, de programación, que siempre vamos tratando de variar para, para que las escuelas puedan venir y seguir repitiendo sus visitas, ¿no? Bien. Los lo talleres que son gratuitos y que para inscribirse lo único que tienen que hacer es ingresar a la página www.fundaciontelefónica.com.ar y allí elegir la fecha y elegir qué tipo de, de taller quieren. Eh, los, los talleres para familias, los fines de semana y después vamos a tener, después de esta muestra de Singularity University, la muestra de eh, Julio Verne, Los límites de la imaginación, donde un poco vamos a compartir la obra de Verne, eh, siempre a nuestro estilo, de forma interactiva, de forma lúdica y siempre interconectándolo con la educación, con el uso de las tecnologías, con el la innovación, va a estar muy, muy interesante Este, y siempre también tratando de ponerle un vínculo con la currícula escolar, con el diálogo intergeneracional, como venimos haciendo con todas las muestras que, que tuvimos en, en años anteriores y, y los, que te, los que vamos a seguir. Después vamos a, eh, en, en mayo, vamos a llevar también la propuesta de, de la Fundación Telefónica Córdoba, con dos muestras, la de Tesla y la de Play the Game. Que ah, perfecto. En, en Capital. Muy buena y, la de Play the Game, me, eh, me, me gustó mucho. Eh, Bueno, vamos a llevar esta, la de Play the Game, y la de Tesla, ambas dos, a Córdoba durante cuatro semanas, eh, también con una propuesta complementaria de eh, talleres y, y charlas. Bien. Y, este, y después, bueno, vamos a tener, después de la de, la de Julio Verne, eh, vamos a tener eh, toda la propuesta de vacaciones, como tuvimos el año pasado, que tratamos de seguir, tratando de... Presentando temáticas de educación, pero como son vacaciones, lo hacemos un poco más lúdico. Más lúdico para que los chicos se diviertan un poco más. Para que los chicos Bien. se diviertan. Entonces, traje, vamos a traer una muestra que se llama 1 2-3 Grabando, eh, donde, donde vamos a mostrar la evolución de la, de la música, también en forma interactiva. Bien, genial. Bueno, vamos a seguir hablando a lo largo del año para que nos cuentes más, más actividades, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, Agustina, muchísimas muchas gracias por la charla. Te mando un saludo. Bien, muchísimas gracias a vos, saludos. Hasta luego. Hablábamos con Agustina Catone, directora de la Fundación eh, Telefónica. Muy interesante esta muestra de Singularity University. Vayan porque realmente es una, es una, puerta, una puerta, una ventanita que, se abre a, que nos deja mirar qué va a pasar eh, en, en el futuro cercano y no tan cercano bueno, seguimos con alguna cosita el mundo de los negocios estuvo un poco convulsionado fines de la, sem de la semana pasada, el viernes se anunciaron un par de negocios importantes Marcelo Midling, es uno de los del dueño de de Enor de, de, de uno de los, de los principales accionistas de, de Pampa Energía, anunciaron el viernes la compra de la totalidad de IEXA IEXA es una empresa eh, eh, del, del, grupo, del grupo Macri una empresa que estaba un poco en el en el, en el, en el foco de la de la Tormenta es una, es una empresa histórica de la, de la familia Macri de Franco Macri que en el 2017 le vendió a su sobrino Ángelo Calcaterra Macri Padre le vende a su sobrino Ángelo Calcaterra y Exa que es uno de los principales contratistas de, de una de las principales constructoras y más grandes del del país, una empresa que participa de grandes negocios de obra pública y de, de, obra, de obra privada también, pero sobre todo de obra pública, una de las constructoras más, más importantes, decíamos. Bueno, también puesto un poco en el eje de, la, de, la, de las dudas, sí, el, si Macri el, como presidente favorecía a la empresa que era de su padre y que ahora es de su sobrino. Bueno, se habló ya de hace, un, hace unos meses que Ángelo Calcaterra estaba con intenciones de, de vender IEXA. Al principio había un grupo, había un grupo chino interesado en, en comprar esta constructora. El viernes se confirmó que la compra el grupo Pampa Energía. Los accionistas de, de, de, de Pampa, Marcelo Midlin, su hermano Damián Midlin, Mariani Torres, bueno, un, una serie de, de, de, de altos ejecutivos de Pampa Energía, se van a quedar con, eh, con IEXA. Por ahora... Eh, No se, no, se, no, se, no se conoce el, el monto de la, de, la, eh, de, lo, de la operación. Sí se supo que la compañía Valle, va a dejar de llamarse IEXA y se va, a llamar, se va a pasar a llamar Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico, SACDE. Así que a partir de ahora, todo lo que veas como SACDE es la ex IEXA, ex empresa ahora de la familia Macri, después de Ángelo Calcaterra, ahora en manos de Marcelo Midling y el grupo inversor Pampa Energía. Bueno, hay otra, hubo otra, otra noticia el viernes, también vinculada de forma indirecta con Midling y demás. Te lo resumo rápido, se vendió Edelab, que vos sabés que es la, eléctrica de, la, la empresa eléctrica de La Plata. La empresa eléctrica de La Plata era propiedad de de Alejandro McFarlane, que es un ex-CEO, de Edenor, justamente, por eso digo si bien los, los negocios son distintos y las inversiones son distintas, de alguna manera tienen alguna especie de vinculación, por lo menos en los nombres, bueno, un grupo inversor pagó, <coughs> perdón la tos, la alergia, 260 millones de dólares para quedarse con Edelap y, y Edea, que es la eléctrica de, de, la, de la Costa Atlántica, la compañía que da electricidad a Mar del Plata y algunas otras, y algunas otras ciudades, así que bueno, otra transacción en el mundo, en el mundo de, los, de los negocios, en este caso de las empresas de, de energía. Alejandro McFarland, después de ser CEO durante, durante muchos años de. de. Eh, de Edenor, hace unos seis años, se fue de la compañía y con un grupo también de, de socios e inversores compró del app, después re realizó un, una serie de operaciones. De, amplió el grupo de este inversor, amplió la inversión y siguió comprando empresas. Compró Edes, como decíamos, que es la, la, la electrónica, la, la compañía la, de la Edea, que es la de la Costa Atlántica. También compró las empresas eh, que, que daban energía en Salta. Bueno, se siguió agrandando el grupo, el grupo de la... Bueno, ahora se vendió en 260 millones de dólares. Así que, bueno, dos operaciones. Importantes de relieve, una la venta de IEXA al grupo Pampa Energía, una cifra que no se, que no se conoce aún, y la otra la venta a un grupo inversión de, de inversión de, eh, de DELAP, la eléctrica de La Plata y muchas, otras, y muchas otras empresas en conjunto. Bueno, escuchamos un temita musical, Belén, ¿te parece...? Y vamos a escuchar un tema musical y después vamos a hablar mucho de tarjetas de crédito. De todos los cambios que se vienen con el tema de las comisiones, si bajan, si no bajan, si se vende visa, si no se vende, bueno, esto después de este tema musical. es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Decíamos tarjetas de crédito antes de este tema musical que puso Belén al aire. Bueno, vos sabés, habrás escuchado que hay bastante revuelo. Vamos a tratar de aclarar un poco, un poco estas, estas cuestiones y cuánto afecta a la gente que está escuchando. Se anunció la semana pasada que las tarjetas de crédito... Eh, van a bajar las comisiones hasta llegar a un tope de, de 1,8%. Hoy es el 3%, hasta 1,8% se va a llegar en varios, en varios años. Ahora la baja es de 3 a 2,5% y así progresivo. También va a haber bajas en las comisiones eh, de las tarjetas de, de débito. Y otra cosa que se anunció en este, en este contexto es que la empresa Prisma, que es propiedad de 14 bancos y que es la que maneja la, la, la, la marca comercial Visa en Argentina, Va, va a presentar un, eh, un plan de desinversión, o sea, se va a vender este consorcio de empresas que manejan Visa porque la, en defensa de la competencia, o sea, el gobierno dice que tiene una posición dominante y que dificulta el, el correcto desarrollo del mercado de tarjetas de crédito. Tener una empresa que es de los bancos, que además vende las tarjetas, o sea, tienen los dos mostradores, por lo cual eh, hay conflicto de, de intereses, hay posición dominante, muchachos vendan, ahora está en proceso de, de, de venta, este grupo de bancos va a vender... Esta empresa que maneja, que maneja visa tendrá que venir otro y esto va a dinamizar el tema de, de, de, las, de las comisiones que ya empiezan a la baja y va a ser un poco más leal, entre comillas, la, la competencia. Todo esto parte de incentivo al consumo desde la, desde el, la perspectiva del, del gobierno. Bueno, para hablar de estas cuestiones estamos en comunicación con Vicente Lourenzo, que es vocero de, de CAME. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, a ver, eh, Vicente, me haces un resumen de cómo ven ustedes desde, desde, desde CAME, desde la Cámara de la, de la Mediana Empresa, eh, de las pymes, cómo ven esta, esta cuestión, ¿Cómo, cómo tomaron, es positivo o no es positivo, cómo va a afectar a lo que, eh, al, al público en general de esta baja en las comisiones, una baja que aparentemente en la primera etapa es poquito en principio, me, me parece a mí, de 3 a 2,5. ¿Esto impacta? ¿Cómo es el impacto que, que va a tener? Claro, eh, bueno, hacer un poco de memoria, eh, nosotros, eh, es la entidad que hace, en el año 98 logró reducir del 10 al 5 la, la arancel de, de tarjetas de crédito, sí. y después volvimos a insistir en el 2004, eh, donde bajamos del 5 al 3, que es la actual la arancel, y eh, pusimos un tope de 1,5 en tarjetas de débito. Correcto, o sea, viene a bajando por... a lo largo de los años. Eh, viene bajando porque realmente la tecnología y, y lo uso de, de, de las bases eh, vía electrónica, etcétera, obviamente no son los mismos costos que venían hace 15 años donde era todo manual. Claro. Donde el procesamiento del cupón era manual, donde este, inclusive el propio cupón era un físico, ahora es todo electrónico. Sí, sí, la famosa maquinita sí. en el carbónico que te, te hacía el track-track y te ponía la tarjeta y después había que cargarlo manualmente, etcétera. Exactamente, exactamente. Bueno, todo eso hizo que desde el año pasado CAME generó un, un, una fuerte batalla para bajar del 3 al 1,5 tarjetas de crédito y declarar la, la gratuidad de la tarjeta de débito porque es, en definitiva, la tarjeta de débito una media transferencia cuando hay fondos de un lugar a otro. Sí. Nosotros logramos una, un, una media sanción unánime del Senado... Pero bueno, lamentablemente cuando fue a diputados, diputados no quiso tratar el proyecto del Senado y trató su propio proyecto, generando una colisión de, de proyectos. Conclusión, no se rebajó nada. Bueno, y igualmente pero, en tema de débito sigue habiendo comisiones, por lo menos el plan hasta 2020 y pico, que por lo menos presentó eh. el gobierno, sigue habiendo, aunque sea un 0,8%, pero sigue habiendo, sigue habiendo comisión. Exactamente. Lo importante es que, bueno, por presión de CAME, El, el gobierno acompañó en esta pretensión y fundamentalmente con el objetivo de, de bajar el costo argentino, ¿no? porque si tenemos un tipo de dólar tan atrasado y obviamente no podemos tocar el tipo de dólar muy abruptamente porque sabemos que se viene una inflación y terminan siendo perjudicados los que menos tienen, hay que empezar a trabajar en bajar el costo argentino para lograr la competitividad y para lograr que fundamentalmente la pyme pueda recuperar rentabilidad. Bueno, ahí este, la PYME, la pyme re recupera rentabilidad de a poquito, progresivamente. Muy de a poquito. Sí. Muy de a poquito, pero bueno, por lo menos este, de acá a tres años, este, cuatro años, eh, logramos una reducción que, si, que por lo menos está cerca de lo que venía pidiendo Came. Este, Creo que es un avance positivo en cuanto a que, ya le digo, la ley eh, está totalmente bloqueada en el Congreso por la coalición de dos proyectos. Los senadores están muy enojados con los diputados, los diputados muy enojados con los, con los senadores. La cuestión es que ninguno de los dos quiere tratar el proyecto. De los... Va al cajón directo y, nada, y nada, todos enojados con Exacto. todos y las leyes no salen. Exacto. Por lo tanto, nos queda el Poder Ejecutivo este, como forma de, de, de consensuar una inducción a rebajar la, el arance. Y bueno, eso se logró. Ahí recordamos un, una denuncia eh, que de, un, de una demanda en, del, contra la ley de, de la red comercial por uso posici de, de posición dominante. Sí, del grupo Para Prisma, la... digamos, que son este, este grupo de bancos que controlan Visa. Exactamente. Bueno, eso generó Que, que entiendo yo que la propia red de, tarjeta, de empresas de tarjetas de crédito y débito haya tomado conciencia y dijo, bueno, me, me avengo a una reducción voluntaria eh, y eso creo que es lo que hizo el gobierno de tratar de convencerlos de que si seguimos así, o la ley o, o de alguna forma a través de la ley de defensa de la competencia se va a bajar. A ver Vicente, ayudemos a, a, a, a, a, a, entender, a entenderle a la, a la gente un poquito... Cómo, ¿Cómo es este tema de Prisma? Eh, estamos hablando con Vicente Lorenzo, que es uno de los, de los voceros de, de CAME. Expliquémosle a la gente concretamente, ahora eh, Prisma, que es una empresa relativamente nueva de hace algunos años, eh, tiene, que vender, eh, tiene que vender Visa a otra compañía. Contanos concretamente qué pasaba y por qué había posición dominante. Mira, Prisma es dueño de lo que todos conocemos como tarjeta Visa. PISA tiene entre el 60 y el 70% del mercado de tarjetas de crédito y débito. Eh, un porcentaje mucho menor tiene la firma Mastercard eh, y eh, el resto de las tarjetas tienen el, el resto del porcentaje. ¿Qué pasaba? Al tener el, el más alto porcentaje, generaba una posición dominante sobre el resto y establecía eh, gastos, costos, eh, precios a cobrar, precios a pagar. En definitiva, esa es una clara violación contra la ley de monopolio, que es lo que fue denunciado en la justicia, ¿no? Claro, okay. y además Visa, en este caso Prisma, era dueña de los propios bancos que metían la tarjeta, ¿no? Ahí había otro conflicto. Claro, Prisma es dueña no solamente de la base de datos a través de la red de Anelco, sino es dueña de la transmisión, es decir, es la que te alquila o vende los sistemas post de transmisión de datos. Claro. Y, es decir, es dueña de todo. Claro, sí. Entonces, eso generaba que ella establecía precios eh, porque no, no se podía regular en forma por competencia libre, sino que él regulaba precios por ser la que mayor porcentaje del mercado tenía y obviamente dominaba todo, todo el, el sistema de, de tarjetas de crédito y débito generando así una posición totalmente dominante claramente castigada por la ley. Bien. Así que bueno, vamos a ver cómo se expide la Comisión de, de Defensa de la Competencia. En principio lo que va a pasar es que Prisma va a tener que, este grupo de bancos que formaban Prisma va a tener que vender esta administración y gestión de la, de la tarjeta Visa a un, a un tercero. Se sabe quién podría ser, no, digamos, no creo que haya muchas empresas, sea si algún fondo de inversión, digo, que sean capaces de, de controlar este negocio, ¿no? Yo creo que lo sano sería que no solamente se lo venda a otra empresa, si no estaríamos en, en el mismo tema, sino que realmente se, se, se divida y se escisiona en distintas empresas para que realmente haya la competencia que corresponde. Bien, bien. O sea, que haya varias, varias eh, eh, empresas que manejen, que manejen el negocio y no de vuelta una sola que monopolice todo. Así es. Así bien. Es, es, bueno, entonces hablábamos para terminar. Eh, hablamos, estamos hablando con Vicente Lorenzo, vocero de CAME. Vicente, hablábamos de Una recuperación de rentabilidad de a poquito de parte de las, de las, de las pymes que venden, de las empe, pymes y empresas que venden con. De los comercios que venden con, eh, con, con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Esa comisión que cobran ellos por vender con esto va a ir bajando. Se espera, el gobierno espera que esto tenga un, un correlato con los precios, digamos, que los precios también bajen. Sabemos que el objetivo del gobierno es, es, eh, es bajar la inflación pero que el consumo no se, no se resienta. Eh, digamos, en, en, en, hablas con los funcionarios y te dicen que todo esto tiende a eso mismo. ¿Ustedes ven que puede haber un traslado de, de, de, esta, de, esta, de esta cuestión a precios? Mira, el porcentaje de reducción es, es bastante mínimo. Es poquito, claro. Por lo tanto, no se va a notar en forma directa en los precios. Los precios se están regulando a la baja, fundamentalmente por la recesión que se está viviendo. Tenemos 14 meses consecutivos de caída de venta que obviamente repercute en el precio. No hay ningún comerciante hoy que sea, total, que sea lo suficientemente suicida que aumente precios. precio. Sí, no vende Entonces, nada. Ya sino, vende poco, te estamos, imaginas si aumenta. Exacto. Estamos todos eh, observando y viendo de qué forma poder vender más barato, porque entendemos que, que ofrecer la mejor relación precio-calidad a nuestro cliente es la, es la forma de, de poder subsistir. Si, si nosotros seguimos aumentando los precios, es decir, al proveedor, que a mí me aumente el precio directamente y no le compro. Busco otro proveedor alternativo que me venda un artículo similar y que no me aumente los precios, sino al revés, que los baje, que me dé de descuentos por compra en cantidad, que me dé de descuentos por, por pago anticipado, que, que me dé de descuento. El descuento lo traslado a precio y es la mejor forma de atraer a ese cliente. Uh -huh. Si no, le, te reitero, la mejor forma de regular el precio a la baja, o sea, quitar la inflación es este, mejorando precios y mejorando, obviamente, los costos. Esto es una forma de mejorar los costos, pero es muy leve la reducción como para que se note en forma inmediata los precios. Bien. Bueno, muchas gracias, Vicente. Te mando un saludo. Gracias por la charla. Que seas muy bien. ¿eh? Bien. Hablábamos con Vicente Lorenzo vocero de CAME. Belén, ponemos una tandita y volvemos en instantes. Seguimos, vamos a seguir hablando del tema tarjetas y comisiones y demás acá en Solo Negocios. auspicia Banco Provincia.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 Personal. Son solo negocios. Volvimos, 13.47. Tenemos una cuenta en Twitter que es solonegociosweb y tenemos una página en internet donde dentro de un ratito vamos a poner el audio de este programa para que lo puedas escuchar online, para que lo puedas compartir en las redes sociales, para que lo puedas tuitear y retuitear, etcétera, etcétera. También vamos a poner los links a los principales temas que tratamos acá en Radio de LED. En este, en este mediodía. Vamos a seguir hablando del tema, del tema tarjetas de crédito. Recién teníamos la, la opinión de la gente de, de, de CAME. Ahora vamos a tratar de ver también un poco más del lado del, del, del consumo, del consumidor, cómo impacta, si impacta, este tema de la reducción de, eh, de, de las comisiones y todo este tema que viene con visa, con la desinversión y la reconversión de visa. Qué va a pasar con todas estas cuestiones. Para eso estamos en comunicación con Miguel Carvete, que es el presidente de Indecom, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Eh, Miguel, eh, contanos un poco tu, tu visión de esto que está, que está pasando con la, con la baja de comisiones, anunciada la semana pasada. Bueno, la baja de comisiones es un reclamo que ya... Eh el sector PYME, de la pequeña y media de industria, a través de las distintas organizaciones gremiales empresariales, se vienen reclamando, ¿no? Sí. Tanto la Confederación de Comercios y Servicios, como la Confederación de la de CAME, la Confederación de la de Empresa, la eh, CEJERA, eh, bueno, distintas organizaciones que representan el comercio minorista. Y también uh -huh. la industria, porque esto indirectamente afecta a la industria, Este venían reclamando uh -huh. la, baja, la baja de las comisiones, ¿no? nosotros mismos en la Argentina Es, el, es uno de los países donde más, que, más altas son las comisiones en, en lo que respecta a operaciones con tarjeta de crédito. Y por otro lado también encontramos un monopolio. Un monopolio donde, eh, en este caso, la empresa Visa, a través de, de, su, de su empresa este, controlada Prisma, y a su vez perteneciente a un grupo de nueve bancos, tienen una posición dominante del mercado. Entonces esto obviamente hace que, en algunos casos sea muy complejo, este, si, salvo, salvo, como en este caso, por la intervención del gobierno, que bajen las comisiones. Pero creo que funciona es, bueno, es necesario en función de que, de que hay una, eh, una inflación indirecta que proviene justamente por las comisiones bancarias. Bien, bien. Esto creo que es un medida necesaria. En principio es necesaria, también se supone que es, va a ser, según lo que se anunció, va a ser progresiva. El impacto, por lo menos planeado para lo que va del año, es una baja del, del, del 5% y de tres décimas en, tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas de crédito, con lo cual eh, aparece, parece, eh, aparece parece poco, quiero decir. ¿Ustedes de Indecom creen que esto va a tener algún impacto en los precios o es más que nada una ayudita en cuanto a recuperación de rentabilidad para, las, para los comercios y nada más? Eh, no creo que tenga un impacto directo en los precios. Como vos bien decías, es algo eh, muy, muy bajo, pero bueno, significativo, por, por lo menos se empe empezó a actuar después de 30 años. no Y creo que no, no hubo otro, ningún otro gobierno que, que haya tomado este tema. Obviamente tiene que ser gradual, seguramente lo va a ser. Este debería no ser tan gradual y bajar, por lo menos en lo que respecta a tarjeta de débito, eh, la comisión debería ser cero. Bien, esto por el momento no va a pasar, según los planes que tiene, que tiene el gobierno. Por el momento no va a pasar. Bueno, y, y más allá de esta cuestión de, de, del tema de tarjeta de crédito y demás, eh, y las bajas, eh, de las bajas de comisiones, ustedes de, desde Indecom, cómo, cómo, ¿cómo ven la situación en cuanto a, a precios, en cuanto a consumo, ¿cómo, cómo están viendo eh, estos, estos, estos meses y los que vienen? Bueno, hay una situación eh, donde estamos observando que eh, la caída que se produjo en el 2016, 2016 eh, un promedio, promedio general de caída en el 2016 fue de casi 6 puntos, una pequeña recuperación esa pequeña recuperación la estamos viendo este, recién en este primer trimestre ok hola hola miguel estás ahí te, te, te sí, me sí. ibas te me ibas un poquito ahí está ahí, ahora, te, ahí ahora, te escuchamos ahí estamos decía, una caída <coughs> promedio en bienes de consumo masivo que eh, rondó casi eh, el 6% una caída muy alta Estamos hablando de bienes de canasta básica. Sí. Y en el caso de bienes durables, hubo caídas, depende qué tipo de bien eh, tomemos, que rondaron entre, entre un 12, un 14, hasta un 35%, caso de alimentaria, el caso de electrodomésticos. Bueno, eso es lo que vivimos durante el 2016. Ya el último trimestre del 2016 comenzaron <coughs> a estabilizarse esos niveles de consumo, de, de la caída del consumo y hubo una muy leve recuperación en eh, el último bimestre, pero obviamente lejos todavía de los volúmenes históricos. Eh, encontramos ahora, en el mes de enero y febrero, eh, hubo un amestamiento, se mantuvieron los niveles, no ha, no ha vuelto a caer, salvo lo estacional, lógicamente, no sabemos que en febrero son dos meses este, donde, el consumo, donde el consumo cae, Sí, hacemos el comparativo respecto de noviembre y diciembre donde tenemos picos de consumo. Pero eh, lo que sí estamos viendo es que este amesetamiento junto con la baja del de nivel de inflación y eh, la probabilidad, es decir, la proyección que hace el consumidor respecto a los niveles de inflación y en de, de el de caso de planes en cuotas, ya sea por ahora 12%, ahora 18, y los planes de los bancos, sí. este, hay una perspectiva de crecimiento de recuperación de entre 2 y 3 puntos de estos 6 puntos que hablábamos al principio. Sí, ok, o sea, recuperamos partecita de lo, de lo perdido. Es bastante menos de lo que por lo menos espera el gobierno, ¿no? Eh, sí, bueno, obviamente aquí hay algunos factores que todavía no, no se están este, trasladando al consumo. Hay un nivel de inversión Pública que todavía este, no se está reflejando. Eh, inversión pública, llamamos a, a, a todo lo que es obra pública y todo lo que arrastra a la obra pública, sí. eh, que si bien comenzó a ejecutarse y lo vemos en los niveles de venta de hierro, niveles de venta de cemento, etcétera, lo que sí tenemos que ver también que lo que es inversión pública u obra pública se traslada entre 90 y 120 días. Claro, tarda, tarda, tarda, claro. Exacto, exacto. Entonces, este, eso todavía no lo hemos tenido. Después, bueno, tenemos ahora un proceso de, en muchos casos, de, de apertura de paritarias, que, que lo tenemos, este, seguramente va, va a volcarse a, al consumo. Recién eh, estamos, estamos viendo eh, que se está trasladando al sector de los este, jubilados. Eh, los últimos aumentos, sí, el aumento programado el aumento programado, pero bueno, poco menos del 20% de los jubilados este, ha comenzado a percibirlo, o sea que tenemos una perspectiva y obviamente tenemos siempre la famosa, la famosa ciclicidad de la economía argentina y los años legislativos, ¿no? Los años pares sí. suelen tener muchas veces este, eh, situaciones de retracción y los años impares eh, suelen eh, eh, tener... Este, Una, una situación de expansión en lo que respecta al consumo, pero que muchas veces obedece, no debería ser así, pero muchas veces obedece al, a puntualmente al, al, al año electoral. ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Miguel. Se nos termina el programa. Te mando un saludo grande. Muchas gracias por gracias la charla. A Salud. Bueno, hablábamos con Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Bueno, ahí teníamos un, un pantallazo de lo que de lo que pasa tanto con el tema de las tarjetas y el impacto que va a tener, o no va a tener en este caso poquito, en el tema del consumo y hablamos un poco más a nivel, a nivel general sobre la, sobre la situación económica bueno, al principio del programa te conté algo de los créditos que va a anunciar el presidente, eh, el presidente Macri el miércoles como te decía son, eh, son créditos que van a, que va a tener una tasa de interés inferior al 5% anual, más UVA que es este índice de, de vivienda que se ajusta por Por inflación, la idea es que en principio arranquen el Banco Nacional, la provincia y el ciudad con esta, con esta línea de, de créditos y que después se extienda hacia los, eh, eh, hacia, los, eh, hacia los hacia los privados. Repito, 30 años de plazo con sistema de precancelación y todo ajustable por la denominada unidad de valor adquisitivo, la UVA, eh, a una tasa inicial que es inferior a 5% anual y que después... Se va, eh, que después se va ajustando. Más o menos vas a poder sacar un crédito de, de un millón de pesos, con, eh, que son más o menos 64 mil dólares al cambio de hoy. Esto vas a poder pagar una cuota cercana por un millón de pesos, una cuota cercana a los 5 mil pesos mensuales. Eso, eh, eso, de base, eh, eso de base, eso de base concreta. Después tendrás que ir eh, tomando... Tomando el tema de la, de la inflación, algo que siempre asusta, ¿no? Decimos si ajustado a la inflación. La verdad es que lo que dice la gente de los bancos y, y algunos funcionarios es... Sí, te ajusta por inflación. Es cierto, hoy también los alquileres ajustan por inflación. Vos firmás un contrato y las mil cláusulas que te meten ajustan por inflación. O sea, y en muchos casos hasta ajustan con una inflación medida a ojímetro de acuerdo a lo que dice la inmobiliaria o el dueño, o cuánto se quiere cubrir el dueño, es lo que está pasando ahora con los, con, con los contratos de, de, de alquiler. La idea del gobierno es din, eh, dinamizar de una vez por todas el tema del crédito, eh, del crédito hipotecario, cosa que parece imposible en este país. Ningún gobierno de la democracia para acá lo pudo hacer, antes casi que tampoco. O sea, la verdad... Concretamente, o sea, el, el mercado hipotecario es prácticamente eh, eh, inexistente e inaccesible. Lo poco que hay es inaccesible porque te piden un montón de condiciones, un montón de, de, de salario y cuando haces el cálculo, estoy hablando de Capital Federal y, y Gran Buenos Aires, por ahí en el interior es un poco más fácil porque los valores de la propiedad son un poco menores. Entonces cualquier empleado en blanco más o menos podría acceder a, a, a, un, a un crédito. Igual las tasas son altas. Y los montos requeridos de, de entrada de acceso también son altos. Lo que se intenta con esta modalidad de eh, unidad de valor adquisitivo o UVA es que puedas tener una, una, una tasa inicial bajita, o sea que pueda ser baja la cuota inicial. Después se, eh, se va actualizando por inflación. Si la inflación se descontrola es un problema. Lo que dice el gobierno es que la inflación no se va a descontrolar, que, está, que, que, no, que no va a haber corrida... Inflacionaria eh, y que los créditos van a, van, a estar, eh, van a estar controlados a una tasa razonable. Por ahora, en el Banco Ciudad de Buenos Aires es una de las de las alternativas que más, eh, que más elige la gente este tema de sacar un crédito y atarlo a la inflación. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. El, martes va a ser el, el miércoles perdón, va a ser el anuncio oficial de Macri, pero más o menos con estas condiciones: 30 años de plazo. Atados a la inflación con, una, con una, una tasa inicial de interés que va a ser de menos del 5%, más la tasa de inflación, más la uva. Eh, bueno, amigos, 14 horas clavaditas, se nos termina este Solo Negocios. Recuerden: arroba Solo Negocios Web en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar en Internet, ahí. Nos encuentran toda la semana, actualizamos, ponemos cositas, lo mismo en Twitter. Síganos, que ponemos novedades y, y cosas relacionadas con el programa, que se termina de esta manera. Gracias, Belén, por la operación técnica y la puesta en el aire. Les deseamos la mejor semana. Nos reencontramos el lunes que viene a las 13, acá en Radio LED, en Solo Negocios. ¡Chau! Esto fue Solo Negocios.